Y en el día de ayer el Gobierno Nacional publicó una decisión administrativa en el boletín oficial por la cual reduce el presupuesto, reasigna partidas, técnicamente es una reasignación de partidas, pero que significa una reducción del presupuesto, por ejemplo, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Niñez, para destinarlo a mayor presupuesto a las Fuerzas de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería y las Fuerzas Armadas. También se reduce el Fondo Nacional de Incentivo Docente, 1.600 millones o un poco más a las universidades. Para hablar del tema, estamos en contacto telefónico con Sonia leso la Secretaria General de la CETERA. Hola, Sonia, buen día. Pepe Frutos de Farco. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Sonia, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué piensan de esto que se publicó ayer en el boletín oficial?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 Hoy, en la semana del maestro, porque además, la verdad que ni siquiera tienen la oportunidad, ¿no? Lo hacen a un día del día del maestro y, y a, una, a una semana del tratamiento del presupuesto educativo, habiendo ejecutado durante dos años el presupuesto que va a la educación. Uh -huh. eh, Sonia, uno de los de los recortes es al Fondo Nacional de Incentivo Docente, eh, 25 millones... ¿Eso cómo impacta en, en el salario de los docentes? El recorte, digamos, el recorte para este año previsto es 20.000 millones de pesos de incentivo docente. Eh, hay una parte de recorte ahora en el boletín, pero significa la baja salarial para los docentes. El Fondo Nacional de Incentivo Docente siempre, yo recuerdo, me gusta recordar la historia, lo se consiguió, 20 años de lucha en la carta Blanca, en los años 90, eh, eh, ahí se conseguimos el Fondo Nacional de Incentivo de Centro. Actualmente eso significa 20.000 millones de pesos en el presupuesto nacional, llevando cartillas en todas las jurisdicciones para todo el país, para todos los maestros de la Argentina, que lo cobran por cargo su equivalente en no las cátedras hasta dos cargos. Eso significa concretamente la rebaja salarial para los docentes de la que esto se concretara. Por eso, entre otras cosas, entre otras temas, letras escolares, jubilaciones, eh, en la estructura escolar, nosotros marchamos el día 13 y vamos a estar en el Congreso de la Nación exigiendo por mayor presupuesto educativo que no le financien la educación pública el día 13 vamos a marchar del palacio pizuno hacia el congreso para exigir para exigir por presupuesto educativo y en el marco de un paro nacional docente uh -huh. Eh, Sonia, ¿en qué queda el, el tema salarial de los docentes? Porque eh, incluso aquellos aquellos gremios de la de actividad que sea que, que tuvieron un acuerdo a principios de año, a mediados de año eh, Medianamente razonables, ya quedaron totalmente atrasados eh, Con respecto a la inflación En el caso de los docentes, el gobierno ni siquiera llamó A la paritaria nacional docente desde hace, van a ser dos años ¿Cómo está eso hoy? Bueno, hay Bueno, como, como vos decís, hay por un lado una falta de convocatoria violando la ley a la paritaria nacional docente, eso por un lado en términos nacionales, y en términos provinciales hay las situaciones más disímiles, básicamente eh, agrupadas en dos grupos, en los que eh, tuvimos paritarias provinciales con cláusula gatillo, Eh, y los que tuvieron paritarios sin cláusula de latillo. En ambos casos se está planteando la revisión porque imagínate que el gobierno planteó una parte salarial primero con una inflación del 10%, luego fue del 15% a la semana, luego pasó al 20%, luego pasó el 25% y ahora ya el propio gobierno reconoce que la inflación va a estar más cerca del 40 que, que del 10 original, es decir, el gobierno hizo un presupuesto en febrero que él mismo lo superó cuatro veces, algo que es inaudito. En ese contexto estamos los trabajadores exigiendo mejora salarial y los gobiernos provinciales diciendo que les están recortando los fondos del fondo sojero, de esto y otro y que no, no tienen fondos. Nosotros sostenemos que no vamos a ser los trabajadores parte del ajuste y en ese sentido por supuesto exigir que se convoque a paritarias y que se mejore la situación del salario porque vamos a estar en situaciones verdaderamente graves. Hoy un maestro está el sueldo maestro está por debajo de la línea de pobreza eh, volvamos a volver a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 hecho a las directoras de nivel, es decir, no hay eh, como había antes direcciones de nivel que trabajaban con las provincias. Y la verdad que es un lente decorativo al que ahora además le suman con el presupuesto, yo el otro día lo escuchaba fino decir que no, que se que a unir más presuntas eh, ministerios, juntaron tres ministerios en uno no iba a bajar el presupuesto educativo, y la verdad que el presupuesto educativo no ha hecho otra cosa que bajar en estos años. soña recordamos entonces, este jueves hay paro nacional de Ceteras, ADOP, CONADU, y marcha al Congreso, ¿cómo va a ser eso? Sí, efectivamente, concentramos en el Palacio Pizuno a las 11 de la mañana, y marchamos hasta el, hasta el Congreso de la Nación, donde vamos a estar reclamándole a los legisladores el tratamiento en sesión especial de un de varios proyectos de ley en defensa de la educación. Sonia, muchas gracias y buen día. No, que okay, des, hasta luego. Hablamos con Sonia Aleso, la Secretaria General de la CETERA, por este recorte que ha hecho el gobierno en el presupuesto de la educación para destinarlo a Fuerzas Armadas y de seguridad y también por el paro y movilización de este jueves de Ceteras Adop y Conado